Sí, la verdad que en principio nos hemos juntado con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio, no solo con la presencia de los miembros de la Comisión de la Junta Vecinal, sino con muchos vecinos que se acercaron y convocamos a tal efecto. Nos hemos puesto de acuerdo en que se haga el levantamiento del asfalto, que ya no se podía arreglar o largamente estaba intransitable en una de las arterias principales del barrio, donde transitan tres líneas de colectivo. Digo, todo el servicio de transporte público transita por Calle México, es una de las calles principales del barrio. Y la verdad que bueno, muy contentos porque significa que el reclamo ha sido escuchado y hoy ya ha sido la apertura de la licitación de, de la obra asfalto. Nos pone contento de que podamos llevar soluciones en tan poco tiempo a nuestros vecinos. ¿Implica el asfalto de cuántas cuadras de la México? Digamos? Es entre Calle Las Heras y Alvear, son dos cuadras, pero que verdaderamente eh, significa muchísimo para el barrio. De hecho, no solo porque transita el servicio de transporte público, sino porque son las calles más transitadas del barrio. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la otra zona que está que está complicada y a la espera de, de también tener esta buena noticia? Eh, eh, también en esa reunión con, con muchos vecinos y con la Secretaría de Obras Públicas eh, tomamos la decisión junto con los vecinos de que se ha levantado también la obra, la, la calle Las Heras completa y estamos esperando a que sea tratado en el Consejo deliberante el nuevo crédito que va a sacar el municipio para que en una segunda etapa podamos hacer también completa calle Las Heras. Uh -huh. ¿Y eh, en otro orden de, de cuestiones que están ahí organizando en el la Junta, se viene el Día del Niño este sábado? Este sábado 18, a partir de las 14 horas, tenemos el Día del Niño es un evento que, que estamos organizando en conjunto con el Eco Seferino, con la Fundación Creando Futuro, con iglesias evangélicas que funcionan en el barrio eh, la idea es poder convocar a todas las instituciones que trabajan con los chicos del barrio y poder hacer un gran festejo que ya tenemos confirmado, bueno peloteros, inflables, juegos, bandas en vivo también, eh, la idea es que todas las instituciones que trabajamos en el barrio puedan podamos trabajar en una jornada destinada a los chicos y que lo podamos hacer de manera... En conjunto con, con, con todo, ya que, digamos, los niños del barrio transitan por las distintas instituciones que tenemos en el barrio. ¿En qué horario va a ser el sábado? El sábado a partir de las 14 horas hasta las 18 aproximadamente. ¿Y así va a haber también una, una merienda, una chocolatada? A, a, ahí vamos vamos a arrancar originalmente nosotros con el, con el comedor de, de los días sábados y ahí vamos a salir a pintar un mural. Que tiene que ver un poco con, con rescatar algunos valores del barrio, algunas cuestiones de, de tenencia responsable de mascotas eh, y de ahí pasamos directamente a, a los juegos y tenemos, sí, la una merienda una torta gigante, bandas en vivo, peloteros, inflables y un montón de actividades para los más chicos bueno ¿Qué bandas? ¿Te ponen un compromiso? Eh, eh, tenemos preocupa? tenemos confirmado ya Banda de ilusión que va a ser el cierre y la primera banda se nos cayó pero estamos cerrando hoy la que, quien va a hacer la apertura pero cierra Banda de ilusión a la cual les agradecemos obviamente por su desinterés en, en poder acercarse y acercar su arte a los chicos del barrio de manera gratuita.